Mucho tiempo que consulto con la almohada Las deudas se acumulan Las letras no se pagan Ya no tengo fondos, mi familia no me avala Dos milagreros Hvala što business. Got it. Hvala što